¿Se imputó a esta persona que está involucrada con algunos casos de abuso sexual en Don Orione? Eh, bueno, así es. Eh, nosotros estamos terminando en este momento, la están firmando la audiencia imputativa eh, con pedido de cautelares eh, para una persona que era de la comunidad de Don Orione. Eh, se imputaron de parte de la Fiscalía tres hechos. Fueron cuestionados eh, uno de los hechos... Eh, por parte de la defensa como así también cuestionaron eh, la instancia de la acción por parte de uno de los de las víctimas eh, bueno nos, nos dieron nos hicieron lugar a que estaba correctamente instada la acción eh, por las tres víctimas también se solicitó el anticipo jurisdiccional de cámara gesel por la calidad de eh, discapacitados personas vulnerables y eh, ...que necesitan comenzar su, su recuperación de esto que ocurrió. Los abusos fueron simples, agravados por la calidad de guardador... Eh, ...en los tres casos y en el primero de los casos... ...se imputó también gravemente ultrajante. Eh, bueno, esto es en principio, la jueza resolvió... ...hacer lugar a las cámaras gesell como anticipo jurisdiccional de prueba que lo vamos a hacer antes posible y una prisión efectiva de 30 días a eh, esta persona imputada. Quiero aclarar que eh, hasta el momento siempre eh, la comunidad de Don Orione fue solicita a todo lo que nosotros le fuimos pidiendo sin perjuicio de que bueno inmediatamente él fue trasladado a Buenos Aires, entonces bueno se, fue, se nos fue un poco de la esfera Eh, de actuación, pero eh, bueno, igualmente tuvimos una carga probatoria bastante importante. todavía quedan medidas para hacer, Pero en eso estamos y voy a hacer todas las medidas lo antes posible para poder eh, acusar y avanzar en el proceso. Doctora, este, la defensa cuestionó la participación de una de las víctimas en la Cámara Gessel eh, y también cuestionó la presencia de un profesional. Finalmente, ¿qué fue lo que resolvió la jueza? Sí, en realidad es así. Eh, consecuente con el planteo que hizo la defensa de decir o poner en duda que una de, eh, de las personas en rigor no era discapacitada porque no tenía una declaración de discapacidad, cosa que nosotros lo rebatimos, este, porque no hace falta tener una declaración de insania para, para ser discapacitado. Este, entonces, consecuentemente con eso, pidió que la declaración no se tome como anticipo jurisdiccional, sino que el día que vayamos a juicio, declare ahí. Bueno, esa fue la oposición que, que tuvieron ellos, nosotros insistimos en nuestro pedido y se nos hizo lugar. Eh, eso ¿Qué otra cosa me había dicho usted? El... La participación de un profesional psicólogo. Bueno, nosotros pedimos, sí, justamente por este carácter tan especial que tienen estas personas, pedimos que en caso de que así lo requieran ellos puedan tener en la sala de Cámara gesell una persona de apoyo de su confianza, más allá de la psicóloga que haga la entrevista de Cámara gesell No es demasiado usual, pero la jueza consideró que en este caso, por la calidad de eh, vulnerable de los chicos, y hizo lugar eh, a que pueda si al momento de hacerlo la Fiscalía eh, lo solicita, haber una persona de apoyo, para justamente para que se sienta la persona que declara relajada, bien, en un ambiente amigable, que es lo que se intenta para poder llegar a la verdad. ¿Hay antecedentes que se reconozcan de esta persona? No. No. no. ¿Y o hay algunos otros hechos que puedan estar relacionados? Eh, no hasta ahora esto está estamos principiando en la investigación esto eh, este hermano tuvo varios lugares si bien estuvo eh, en lagos después se fue y después volvió y en el interín estuvo en varios lugares no tenemos eh, reportado oficialmente nada tampoco pudimos hacernos de esa eh, colecta probatoria o esa línea investigativa todavía no se profundizó igualmente ¿cuál es una edad de las víctimas? todos mayores de edad, eh, justamente don Orión Elagos tiene 104 internos todos mayores de edad no trabaja menores ¿Cuál sería la pena que le puede caer a, a esta persona? Y bueno, eh, es, lo que pasa es que hay un concurso real de, de hechos la pena mínima del gravemente ultrajante o sea, es de 4 años hacia arriba ¿no? o sea, son penas altas Pero, y, a, ¿Y a eso hizo lugar la jueza? Sí. A esa sí, sí, sí, sí. Por eso es que eh, también accedió a la prisión preventiva. Eh, habían pedido domiciliaria y no, no se hizo lugar por el momento a, a la prisión domiciliaria. ¿La jueza dictó prisión eh, prisión en un lugar donde hay...